Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, por una vez más permitirnos transmitir a quien como llama gracias. de fuego a tu vida, para cada una de las vidas las almas, Dios mío, bendice, Señor, aquellos que están escuchando, los Bien amigos, los San. hermanos, Padre amado, en esta hora, atamos al hombre fuerte, Dios. lo declaramos inoperante, y desatamos bendición sobre las almas, Aleluya. salvación, liberación, sanidad, Y milagro, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, por el hermano Caináime y su familia. te de de Tramitir desde, desde su casa, Dios mío, este es tu programa trayendo esperanza a la Almería. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos están escuchando en este precioso hora. Bendice, Dios mío, bendice a estos hermanos, Dios bendiga a los evangelistas, los pastores, Las iglesias, las congregaciones, los amigos que nos están escuchando, hermano Cristian y aquellos hermanos que nos conocen desde hace un tiempito, Dios los bendiga y para mí es un sumo gozo, un privilegio poder estar aquí en esta noche transmitiendo una vez más este tu programa trayendo esperanza a la Almerida, Dios bendiga el hermano Caña allí Mayín los controles de una manera poderosa y así a mi amada esposa que está en su casa en esta hora con mis hijos bregando con las tareas, tú sabes, eh, eh, eh, eh, la faena, como dicen los del diario viví Amén, aleluya. Y Dios bendiga a nuestra iglesia, iglesia del Rey Jesús, Defensor de la Fe, en Villa Palmera, Santurce, los pastores Ramón Soto y Mari Soto, y los hermanos que ya nos enviaron sus peticiones desde temprano, la hermana Gloria, la hermana rosalen Y varios hermanos más que vamos a estar mencionando y vamos a estar hablando ahí al final del programa. Así que tenemos al hermano Joshua. Joshua está por ahí. Que dé un saludo de una manera poderosa por ahí. Amén, Dios les bendiga en esta hermosa y preciosa noche, me siento bien contento y más que agradecido estar aquí compartiendo con esta hermosa radio como llama de fuego a tu vida. Oye, más que contento no vamos a sentir porque yo sé que el Señor va a hablar hoy a tu vida de una manera poderosa y especial, no importa cuál sea tu situación, tu problema, hoy Dios va a hablar a tu vida. Dios te bendiga. Eso es, mi hermano Pito que también aquí ha estado varias veces, son colaboradores del Ministerio de Trayendo Esperanza también. Son de la agrupación Trayendo Esperanza. Lábalo si de ahora, aleluya. Que dé un saludito por ahí. Dios bendiga al pueblo, aleluya, de como llama de fuego a tu vida. Aquí muy contento, muy agradecido de lo que el Señor está haciendo con nosotros, aleluya. Así que tenemos una palabra de vida, aleluya, para ti y para los suyo. Así que pendiente a la palabra de hoy para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Eso es, a su nombre de gloria, aleluya. Nos resta anunciarle que... Que, que, que ya prontito está la actividad de noviembre 3 Soy. Aleluya, sábado noviembre 13 para la fecha esté con nosotros allí, tenemos palabra de parte del Señor el mensaje del último tiempo, Dios nos ha dado este mensaje para la iglesia aleluya. para la iglesia y Dios nos ha <ríe> mandado a hablarle esta palabra, Aleluya sin quitarle y sin añadirle, alaba si puedes ahora Soy. y en este programa Aleluya, esta actividad está bajo el tema despierta, el Rey ya viene a buscar a su novia, lo estamos promocionando por Facebook, le hemos enviado el flyer a los celulares, aleluya, y ya mismo vamos a estar visitando la iglesia para así entregarle la invitación personalmente, aleluya, no falte, se para esa fecha, sábado 3 de noviembre, aleluya. aleluya, y mientras tanto, yo quiero que tú escuches alabanza que va a ser parte del mensaje que nosotros vamos a estar llevando en esta noche, tienes que prepararte que viene guerra, alábalos si puedes ló Don Yoino sempre el amor este pueblo libertad es cierto pero tan fácil no perrí. Y este pueblo, mu menos, aquí nos individa no hay viejovo. A todos tus planes podemos frelo, Somos lavado por la sangre del cordero. Por eso todo el mundo ahora al verdadero La juventudvent de Dios pónganse de pie. La batalla es un sión con la de pie, caballeros de un sión con la de pie, contra esta casa no pueden vencer la juventud de Dios con la de pie, Las batalla de unción sión con de pie, caballeros de un sión con la de pie, contra esa casa no pueden vencer no no no y quizás se pregunta por qué Este pueblo se puso de pie, todo esto es un acto de fe. Estás enojado pero te explicaré, el que te que mostramos la autoridad, la santidad. Toda amaldad fuera en el nombre de Jehová, has intentado pero nunca podrás. Porque esta casa está llena de la unción de Jehová. Prepárate iglesia que vamos a... Prepárate. Aleluya. Porque vamos a hablar en esta noche, a lo mejor tú te estás preguntando por qué tantas cosas, por qué tanta batalla, tantas luchas. Soy. Es. Tú vas a saber en esta noche. Voy a pedirle a mi que vaya leyendo esa palabra rapidito. en esta preciosa noche. Aleluya. aleluya. Yo te invito, aleluya, que <coughs> perdón, si tienes tu Biblia, aleluya, en mano al lado tuyo, rapidito búscala en el libro de Naum. Aleluya, capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Naum capítulo 2, versículo 1. Aleluya, así que la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Subió. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, síñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Aleluya, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Oh, en esta noche vamos a estar predicando bajo el tema Soe, viene guerra pito. Soe, revístete de poder. Viene guerra. Revístete de poder. Aleluya. Soe. Oye, y cuando hablamos de que viene guerra, es un aviso. Alaba, soy Y Dios viene hablando hace tiempo a la iglesia, viene hablando también a nuestras vidas. Y nos ha inquietado darle este mensaje en esta noche porque hay gente que nos están escuchando y se están preguntando por qué, por qué tantas situaciones, por qué tantos problemas. Es que la Biblia nos enseña a nosotros que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque cuando usted está trabajando para el Señor, cuando usted está haciéndole daño al reino de las tinieblas, sabe que te tienes que preparar Porque viene guerra, porque va a venir el diablo con todos sus secuaces para tratar de detenerte en el camino, para tratar de detener el propósito de Dios Soy en tu vida, para tratar de detener, que tú dejes de predicar, que tú dejes de cantar, que tú dejes de hacerle daño, que tú dejes, aleluya, de estar arrebatándole las almas de las manos, por eso es que se levanta en guerra, por eso que Dios te está diciendo en esta noche, viene guerra, te tienes que revestir de poder, aleluya. 6. Óigame bien. Desde el principio Dios creó al hombre con propósito. Aleluya. Y desde que creó el hombre con propósito, Satanás siempre ha estado pendiente. Alabado sea Dios a los propósitos de Dios que tiene en tu vida. Oye, cuando vamos al huerto del Edén, que Dios crea el hombre, crea la mujer Satanás estaba pendiente del ministerio de estos dos seres estaba pendiente a cada paso estaba pendiente, aleluya y se estaba tramando una guerra ¿para qué? para romper ¿para qué? para destruir ¿para qué? aleluya, para aleluya, dañar lo que Dios estableció en la vida de Adán y de Eva, ¿qué hizo? engañó a la mujer y a través de la mujer engañó al hombre, aleluya y trató de dañar los propósitos de Dios en la vida del hombre ¿tú sabes por qué? porque Dios creó a este ser llamado Satanás, antes conocido como el lucero de la mañana alabado sea Dios, aleluya, que lo creó con unos propósitos, ¿de qué? querubín protector, si tú vas al libro de Isaías capítulo 12 del 14 en adelante, aleluya tú vas a ver para qué fue el creado fue puesto en el huerto del Edén ¿para qué? para cuidar del árbol de la vida, pero como Dios, aleluya, encontró sobre encontró al Tibet en su corazón, lo encontró porque quería, aleluya, serse igual a Dios, Senza, aleluya sentarse en el trono de Dios y él perdió esa gloria él perdió ese trono, él perdió su lugar, aleluya, y como Dios se lo dio al hombre, él quiere usurpar tu lugar, él quiere sacarte tu lugar, por eso es que subió el destruidor contra ti, por eso es que se ha levantado la guerra, pero tú te tienes que revestir de poder, tú te tienes que llenar del poder, para poder soportar esta guerra, para poder vencer en esta guerra, para poder aleluya, vencer en esta batalla, pero si se levanta, aleluya se saltara el príncipe contra ti, dice la Biblia que no deje tu lugar, no deje tu posición de guerrero, mantente firme ahí, sigue peleando sigue batallando, oye me pito, que tú me puedes decir ahí, aleluya aleluya, oye Barney Quizás algunas veces, aleluya, oye, como dice ese, ese capítulo 2, subió el destruidor contra ti, aleluya. Oye, vemos como en estos tiempos, aleluya, la los cristianos, aleluya, las iglesias, oye, están retrocediendo cada día más, oye, por las pocas fuerzas que nos quedan, aleluya, oye, porque simplemente, oye, pasa cualquier cualquiera situación, cualquier problema, oye, y ya queremos, aleluya, decidir abandonarlo todo, oye, pero mira bien lo que dice, subió el destruidor contra ti, o sea, es un aviso, como decía nuestro hermano Barney. Oye, va a venir una batalla y una guerra. Oye, yo siempre digo que cuando tú decides profundizar más con el Señor, más fuerte va a ser la batalla. Más guerra vas a tener. Oye, pero mira cómo dice. Subió el destruidor contra ti y guarda la fortaleza. Oye, el enemigo sabe que cuando él sube y se enfrenta contra ti, frente a frente, oye posiblemente las fuerzas van a bajar. Posiblemente la fuerzas... Ay, Dios mío, yo siento algo terrible aquí. Oye, oye posiblemente las fuerzas van a menguar. Oye, pero déjame decirte algo. Oye, aunque des, aunque suba el destruidor contra ti, oye, hay uno que peleó por ti uh, en la cruz del Calvario okay. y dijo, oye, yo que escribí su nombre. Oye, yo morí por él y él es mío. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Ay, Pito! Estos días uh, como que el destruidor ha subido con todo lo que tiene. Eso es. Oye, te, te, te encontraste como que sin fuerza. Me encontré sin fuerza, Barney, Pero, aleluya. Trató de desanimarte, alabas. Aleluya. Trató de ponerte, aleluya, plomo en los pies para que no camines. Alaba es. si puedes. Pero Eso había es. uno más fuerte dentro de ti, aunque estabas desanimado, aunque estabas sin fuerza, aleluya. Llegó soy, el rey de reyes y el señor de señores y te dijo, yo de ser más caro a Satanás hoy para decirte que se ha levantado la guerra. Eso reviste Que de poder, aleluya. Aleluya. Ay, yo siento a Dios fuerte. Oye, y llegó el momento, aleluya oye que el, el destruidor subió Oye, porque algunas veces pensamos que, oye, que tenemos ministerio, cantamos, predicamos, la radio, oye, y todo marcha bien. Oye, pero déjame decirte algo. Oye, cuando tú ves que no hay nada en la atmósfera, oye, preocúpate, porque es cuando más el aguacero más duro va a caer. Oye, déjame decirte algo. Oye, Barney, yo pensaba que todo iba a salir bien. Oye, que todo iba perfecto, que todo iba bien. Aleluya, oye, que todo iba a salir bien. Oye, pero déjame decirte algo, mi amado hermano, que me está escuchando oye, llegó el momento de la prueba oye, de la lucha que la barca oye, fue azotada grandemente oye, pero ha subido el destruidor Barney, oye, y hace cuatro días, oye, yo me encontraba sin fuerza, sin fe, sin esperanza yo mismo me decía señor, ¿para qué yo voy a seguir? señor, si cada es un problema si cada rato es un es un es una, es una un bochinche aleluya, oye, porque hoy en día vivimos en guerra y hay que decirlo, mi amado hermano, oye, y cuando yo me he cuenta que el destruidor subió oye, para donde mí, para hacerme la guerra, oye, yo mismo decidí oye Barney, yo dije, yo voy a retroceder yo ah. voy a, yo voy a a dejarlo todo. ¿Cuánto estarán así? Oye, oye, quizá tú te encuentras como yo me encontraba. Ay. Oye, como yo me encontraba, aleluya, porque llegó. Oye, rey de reyes y me rellenó de su fuerza en esta ay. noche. Aleluya. Oye, mi amado, hermano, hace pocos minutos. Oye, yo me yo me encontraba sin fuerza, oye, sin nada, yo no quería hacer nada. Oye, pero yo recibí una fuerza de lo hartos. Oye, oh. oye, algo sobrenatural que ay. llena mi espíritu. Ay. Oye, avasata, quenda la vasalla. Oye, algo so, ay, Dios mío, algo Oye, pero es cuando tú de, de, te decides pelear. Oye, oye, Barney, y yo me preguntaba, oye, Dios mío, Señor, si yo llevo cinco años en esto, yo llevo cinco, ay, Dios mío, Dios mío, Señor, si yo llevo cinco años, ¿por qué yo me voy a ir? ¿Por qué yo tengo que retroceder por una pequeñez? Oye, y cuando me di de cuenta que cuando vamos a predicar del tema de hoy, oye, subió el destruidor contra ti, mi no. amado hermano. Oye, yo no sé cómo tú te encuentras en esta hora y en esta noche que el la ha subido contra ti a hacerte la guerra contra los tursos. Tuyo, uh, contra tu familia, contra tus hijos, pero déjame decirte algo, si tú crees en Dios, oye, tú vas a dejar que él pelee por ti, aleluya, y grandes cosas vas a ver. Wow. <risa> yo no sé. Pero mientras yo hablaba con mi hermano Pito, Dios me había dado una palabra aleluya. en esta mañana, alábalo si puedes. Aleluya. Y yo mientras yo oraba porque uno no puede venir a, a, a, a sacar cartuchos aquí a lo loco, alaba si puedes ahora. Soy. aquí hay que venir, hay que orar, hay que ayunar para dar la palabra que Dios quiere que se dé alaba si puede ahora Y mientras yo oraba, esta mañana una sierva de Dios me llamó y me dijo, "Yo estaba orando a las 4 de la mañana y Dios me puso tu nombre y me dijo, "Dile a mi siervo que se levanta guerra. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se levanta guerra contra el ministerio, se levanta guerra contra los muchachos de la agrupación, se levanta guerra contra tu matrimonio y ahora mismo quizás tú te encuentras así en medio de una batalla es. y tú dices, "Yo estoy solo, Eso yo estoy es. sola." ¿Sabes qué? Que cuando más solo tú te sientas es cuando más cerca el varón de guerra está al lado tuyo y que se llama y yo Ay, Dios mío, yo siento algo fuerte aquí. Ah, Dios, va de los ejércitos, está al lado tuyo. Oye, Pito se encontraba sin fuerza, Amén. llegó a mi casa hoy, alabado sea Dios. Aleluya, aleluya, y le dije, "No, no, no, no, no, los guerreros no se rinden, los guerreros siguen peleando aleluya. aunque estén aleluya, herido en el camino, aunque su armadura esté descartada, aleluya. Alaba a Dios como quiera, siguen peleando, Sigue peleando. como quiera. Sigue peleando, sigue peleando, no te detengas, no te detengas, sigue peleando. Oye, revístete del poder, ciñes tus lomos en esta hora y verás la Uy. gloria de Dios sobre tu vida. Aleluya. Y yo, y esa sierva me dio esa palabra y dije, espérate, que je, el avisado del mal y se esconde. Alaba, Alaba. Proviembros 22, capi, versículo 3. Lo Pero los simples, los insensatos, los que no hacen caso a la voz de Dios lo que se ay Dios mío yo voy a hablar palabra calle ahora lava si puede porque yo tengo uh, un bachillerato en callelogía alábalo si puede ahora porque de ahí me saco Dios Soy. lo que se ponen como como no no no lo voy a decir no lo voy a decir se ponen como que medio necio Soy. y no escucha la, vo la voz de Dios dice que los simples pasan Y reciben el daño. Alaba si puede ahora. Pero yo a mí me gustaría que mi hermano Joshua dijera algo. Porque también está metido en la guerra. Estuvo a punto de enganchar los guantes. Estuvo a punto de tirar la toalla en medio del ring. Alabado sea Dios, aleluya. Pero él entendió, aleluya, que el subió. Y todavía estamos en el pico Alábalo si puedes ahora. Oye, Barney. Te quiero decir en esta hora, en esta noche. quiero compartir con cada uno de ustedes. Como llama de fuego a tu vida. Quiero decirle que... A pesar de lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque ha hecho cosas maravillosas, pero la misma vez yo he dicho, "Señor, hay veces que me cuento una prueba y digo, "Señor, ¿dónde tú estás?" Oye, el Señor siempre está mirando, por a veces uh. uno piensa que por decir, "Oye, Señor, Porque tú, porque yo no, porque no te siento, porque es que a veces Dios tiene que trabajar en silencio y esperar que el alfarero tome control de tu vida. Oye, a me encanta esta historia de de, de Nabucodonosor, que, que cuando David, cuando Daniel, Daniel y los tres jóvenes hebreos decían, "Oye, yo no me voy a contaminar con esa comida del rey." Y decían los tres jóvenes hebreos en el horno de fuego decían, "Oye, ¿Saben qué? Amol le llenos pensaba que iban a pasar por esa prueba. A lo mejor ellos no pensaban que iban a pasar por un horno, pero ¿sabes qué? Ellos se rehusaron a adorar a un dios que no veía, un dios que no que no palpaba, un dios que no hablaba ni podía decirte nada porque era un dios falso. Oye, pero ¿sabes qué? Ellos dijeron en medio de su prueba, de su debilidad, oye, dijeron, yo no me voy a contaminar, yo no voy a adorar y no voy a no me voy a pasar a ningún, bajar. ¿sabes algo? El enemigo tuvo un error y un error grave, y es que mandó a calentar el horno siete veces más, oye, si tú te pones a ver, ponta a pensar, el cristiano vive de fuego, el cristiano vive de candela, oye, él no pensaba que con él a, a, con él a alterar el fuego estaba vivando una llama en ellos, es que él no él pensaba que iban a quemarse, pero ¿sabes algo?, no. estaban quemando la candela, ¿sabes qué te quiero decir con esto? era tanta la candela que hasta Jesús Jesús tuvo que descender a ese lugar para poder Dios mío descender a esa presencia de Dios en ese lugar, Jesús mismo tuvo que descender allí en el hondo del fuego aún pasando por esa prueba, por esa debilidad ellos se, se postraron allí ante la presencia del rey de reyes y allí fue Dios Dios mío glorificándose de una manera poderosa y especial, aleluya wow. <coughs> y esto es algo que estamos predicando aquí, alabado sea Dios, aleluya Hicimos unos apuntes, pero esto está bajando porque nosotros, aleluya, estamos predicando lo que estamos pasando, porque Dios primero nos tiene que ministrar a nosotros para que tú puedas entender. Alábalo si puedes ahora, para que tú puedas entender, aleluya, que los predicadores, los que ministramos también pasamos por guerra, pasamos por momentos difíciles, nos dan deseo de enganchar los guantes, nos dan deseo de decir, "Adiós, no voy a predicar más en tu nombre, no voy a cantar, no voy a profetizar más." Alabado sea Dios, aleluya. Pero el guerrero que conoce las altimañas mí, de Satanás dice, no, no, no, no, no tú no vas para ningún lado, ahora que yo voy a pelear, ahora que yo me voy a poner de pie y voy a seguir caminando, voy a seguir peleando, voy a seguir batallando, aleluya. Oye, mujer, oye sea árbol de Dios, ministro de Dios que nos está escuchando mí, en esta hora no te detenga, no suelte lo que Dios te dio, por más que te pisoteen un adentro de la congregación ay Dios mío, bajó fuerte bajó una malanga ahora mismo, alabado sea Dios aleluya, no suelte lo que te dio Dios te dio, puede ser que no haya gente, ay Dios mío, para ti una guerra, sé que haya gente que no crean que Dios te llamó, que Dios te señaló con un ministerio aleluya. aunque la gente no crean en tu ministerio, el que te llamó fue Dios y no el hombre, tú sí peleando Amen, aleluya gua wow. aleluya óigame bien dice la dice ese versículo dice subió destruidodor contra ti y vamos a hablar de guardar la fortaleza guardar la fortaleza es guardar tu vida es guardar tu fuerza dice la biblia en el capítulo 27 de los salmos versículo 1 jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré aleluya. Jehová es la fortaleza de mi vida no de quien de es de atemorizarme aleluya. y esto me acuerda la historia de Nehemiah Pito, óigame bien que Nehemiah vea, aleluya que la fortaleza de los judíos los muros de Jerusalén estaban quemados, estaban derribados al piso y Dios le puso en el corazón levantar aquellos muros, pero sabes que que cuando se levanta un Nehemiah para levantar los muros de la iglesia, para levantar los muros de aquel que está desanimado. Cuando se levanta un enemigo para decirle al predicador, sigue predicando, aunque el hombre te señale. Cuando se levanta un enemigo para decirle a un yota, no sueltes el ministerio que Dios te dio. Se levantan los zambalá, se levantan los Tobías se levantan los esen el arve. Aleluya, para romper tu fortaleza. Aleluya. Oye, dice la Biblia, que el oro adió y uno y fue ante el rey he visto la gran afrenta de mis hermanos y quiero levantar los muros, el rey le dio el visto bueno, le suplió todas las cosas, pero el Shambhalay, el Tobía, estaba pendiente, Pito, el Gesén, el Ábreve, estaba pendiente, ¿por qué? Porque no quería que se levantaran esos muros, porque sabía que si se levantaban esos muros, los que estaban predicando, los que están haciendo campaña, los ay Dios mío, yo no sé, los que están haciendo campaña en los caseríos los que se están metiendo en los parques, en la barriada aleluya, van a ser grandes, destrago, de contra los demonios contra Satanás, en contra del infierno, hay que pararlo hay que detenerlo y dice la Biblia que comenzaron a escarnecerlo, alábalo, trataron de desanimarlo como hicieron con mi hermano Pito como trataron de hacer con mi hermano ocho alábalo si puedes ahora déjanos tu petición que queremos orar por ti yo sé que Dios te está hablando yo sé que tú estabas a punto, aleluya de, de rendirte en la batalla, de rendirte en la guerra, y estabas a punto de decir, no vuelvo, no vuelvo más a la iglesia, estabas a punto mira, ay Dios mío, yo no sé no, estabas a punto, no. quizás hay gente que me están escuchando, hay madres que Gloria me están escuchando, hay caballeros que estaban a punto y dicen, yo no sirvo, y yo no valgo nada, estaban apuntando de arrebatarse la vida, pero déjame decirte algo, no te quites la vida porque hubo uno que puso su vida por ti, aleluya y tu vida vale más que oro tu vida vale más que plata parece ser y ese ser se llama Jesús de Nazaret, aleluya y dice la Biblia que conspiraron contra esta gente la Biblia dice en Isaías 54, 15, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, el que contra ti conspirare delante de ti caerá, alábalo si puedes ahora, eso es palabra, eso no lo, no, no lo dice Barney 4, 13, alábalo si puedes ahora, aleluya, <ríe> y dice, ay, Dios mío. Y dice que, que, que en el versículo, el capítulo 4 de Nehemiah dice, versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios, alábalo, Porque cuando se levanta la guerra tiene que hablar con papá, porque el león viene con, con rugiendo, pero ¿sabes qué? Es un gatito al lado del león de la tribu de Judá, lávalo si puedes aleluya. ahora, aleluya. Y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y noche... Ay, Dios mío, estamos hablando de guardar la fortaleza. Tú tienes que poner centinelas. ¿Cuál es la centinela? Vamos a meternos en oración, vamos a meter el ministerio en oración. Fulano te vas a levantar a las 3 de la mañana, estás poniendo centinelas, estás poniendo guarde la fortaleza, no vas a entrar aleluya. aquí, aleluya. Y no vas a romper lo que ya Dios estableció. Aleluya. Tú no vas a meter, ay, Dios mío, tú no vas a meter ese rabo sucio, no lo vas a meter aquí. No, no, no, no, porque esto, aleluya, le pertenece a Dios y Dios ya nos avisó y ahora estamos en guerra, ahora nos vestimos es. de poder, aleluya, aleluya, oye Barney, esta historia de Nahum, aleluya, oye, me, me, me inquieta mucho, a, aleluya, oye, porque es una es una cuestión que se está viviendo hoy en día, el presente, en todo tiempo, en cualquier momento, y en cualquier lugar del mundo, oye, Nahum decía, aleluya, oye, subió el destruidor contra ti, pero guarda la fortaleza, aleluya, oye dice que guarde la fortaleza, aleluya, vigila el camino, aleluya, oye, hoy en día, <risa> ahora es que, hoy en día, aleluya, es creemos bueno. que todo está bien, ¡Aleluya! aleluya, como dije ahorita, tenemos ministerio, cantamos, predicamos, que bueno es Dios, ¿ah?, Pero que, oye, pero ¿qué sucede? que nos confiamos tanto que dejamos de orar, alábalo ahora. Dejamos de vigilar, se te fue el gozo, espérate. Dejamos Deja. de leer la palabra. Gloria. Oye, dicen aún que vigile el camino. O sea, si empezaste en ayuno y oración, ¿por qué tienes que terminar viendo el televisor, alábalo ahora? ¿Uh? ¿Por qué tienes que terminar jugando el PlayStation? Cuidado. ¿Por qué tienes que terminar en el Facebook? Con calma. Aleluya. Oye, esto está bajando ahora, Barney, fresquecito. Uh. Vigila el camino Gente que quiere que la unción se derrame Pero ni hora ni una hora Se te fue el gozo, espérate uh. Ay, no, no van a tomar el, el programa Barney, Se va a caer los servidores <ríe> se Aleluya Oye, pero dicen aún guarda el camino Vigila el camino Oye, no, no que lo guarde, vigila O sea, en todo tiempo Aleluya. Oye, cuando tú decides en todo tiempo vigilar el camino y el lugar donde te puso el Señor, oye, va a venir la guerra, va a venir el sacudidor a tu vida. Oye, pero créeme que tu casa no se caerá porque está sobre la roca, como dice la palabra. Aleluya. Wow, aleluya. Versículo 10 y 10 Judá. La fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestro enemigo, oye bien, nuestros enemigo dijeron no sepan ni vean, wow, es que quieren entrar encubiertamente, óyeme bien. Soy. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Se fueron ahora. Ellos están buscando entrar por el huequito que tú dejaste abierto y te lo voy a probar por la palabra. Tú tienes que cuando guardas la fortaleza, tú tienes que velar también, aleluya, la retaguardia. También tienes que velar tu espalda, tus lados, pero tú sabes que cuando uno está voceando, aleluya, y dice, dale, "Dale, por el hígado", porque ahí es que tú lo vas, tú vas a, tú vas a doblarlo. Por ahí es que tú lo vas a doblar, le vas a quitar la fuerza, aleluya. Y muchas veces nos tapamos la cara, pero dejamos, aleluya, los dice, lo dejamos, aleluya, ahí los cuadritos eh, mira, descubierto. Dejamos la parte baja sin cubrir, alabado sea Dios, aleluya. Eh, aquí dice la palabra en el versículo 3, entonces óyeme bien, esto es palabra de Dios tú tienes que tú tienes que ahí mira, ahí, ahí mismo, tienes que reforzar la retaguardia, la fortaleza y dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro en los sitios abiertos muchas veces nosotros dejamos lugares abiertos donde el enemigo bueno. sabe de entrar si usted tienes una herida que no ha sido se alaba si puedes ahora si tienes una herida que Dios todavía no ha sanado por ahí es que se va a meter por esa grietita, si todavía tiene una espelita con el hermano Barney Lebrón Tienes que sanar las espinita, lava sí, la si puede, puedes la, ahora, la, la, aleluya. Si todavía tiene algo que el enemigo puede usar en tu contra para ganarte la batalla, tú tienes que poner guardia de baja, aleluya, en esa parte, alabado, sea Dios, aleluya. Y dice, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse el pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos alaba si puedes ahora, cuando tú vas a levantar los muros, el enemigo se va a levantar, cuando tú vas a, aleluya, a hacer el trabajo que Dios te ha mandado Satanás se va a levantar con todo lo que tiene, pero el Señor te dice en esta noche, el avisado ve el mal aleluya, que viene guerra te tienes que preparar, te tienes que revestir de poder, aleluya tienes que animar a aquel que está desanimado de mí, de, aleluya, animó los hermanos, comenzaron a tomar su espada, dicen, espérate, nosotros vamos a reedificar el muro, oye Joshua vamos a levantar el muro soy, vamos a levantar soy. ese muro y vamos a romper con el desánimo, vamos a romper con la indiferencia, vamos a romper aleluya con esta guerra vamos, vamos, que Satanás vamos, vamos, ha levantado y comenzó a animar a los hermanos, mira, mira, mira no habrá, para, aleluya, acaso para que peleen nosotros, mantén la en la mano, que Jehová va a pelear por nosotros, aleluya, aleluya. Oh, oh, gloria a Dios Joshua dime algo ahí yo digo que donde hay exposición hay bendición es. yo no sé si la gente declara conmigo que donde hay exposición hay bendición oye, es como decía el hermano Pito a veces hay gente que quieren buscar del Espíritu Santo dicen Señor yo quiero que tú me bendiga pero sin embargo no oras no ayunas oye, sin embargo quieres tantas bendiciones sin tú provocar sin duda algo a cambio hay gente que hoy en día están dando para recibir oye, hoy en día no podemos dar para recibir a cambio sino dar de corazón sino dar de, de, de, de, de, de, lo, de lo más profundo de tu alma oye, porque a veces pensamos en dar pero para recibir y es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar con tu vida de una manera poderosa y especial Oye, hoy en día está levantado contra nuestro ministerio hoy en día trayendo esperanza lo quieren destruir pero sabes algo que el Espíritu Santo está con nosotros como poderosos gigantes y aunque se levanten los tobillos los zambalás no hay diablo que derrumbe la obra de Dios porque grandes cosas ha de hacer el Señor con nosotros y nuestra agrupación está fundada sobre la roca aunque han, han venido de desánimos que aunque han venido muchas pruebas muchas tribulaciones hemos pensado a soltar todo y sin embargo se ha levantado mucho y hasta del templo escucha bien iglesia que esto no es esto, solamente allá afuera hasta el mismo templo se ha levantado gente pero sabes algo que el Espíritu Santo va a venir hoy con, con, con toda su fuerza para poder ayudarnos para poder defendernos a cada uno de nosotros porque a veces pensamos que con decir gloria y aleluya oye vamos a ser salvos no tú desde ahí señor señor entrará al reino de los cielos al la gloria no por decir no por tú ponerte no una faldita larga, no te creas más que nadie, no por ponerte un gabaño, una chaqueta, no te creas mejor que nadie, aquí el mejor se llama Jesucristo, oh. Jesús de Nazaret, el que murió por ti en la cruz del Calvario, no hay diablo, no hay diablo, escucha bien, no hay diablo, oye, si, si, si, si Abraham pudo, si Moisés pudo, si David pudo vencer al gigante, tú puedes vencer al gigante en esta hora, levántate y comienza a adorar la gloria y honra de Dios. Guau, wow, aleluya. aleluya. Oye, Barney, estamos hablando sobre los muros. A la valor. Oye, cuando tú decides reforzar los muros, oye, ¿qué son esos muros? ¿Qué, qué son las características? La oración y el ayuno. Wow. Cuando tú decides reforzar ese ayuno, esa oración, en vez de una hora, dos horas, vamos. Ese ayuno de, de mediodía, vamos, un día entero. Vamos, Aleluya oye, sacúdete en esta hora oye, oye, levante ese muro aleluya, oye, para que cuando vengan el enemigo a tirarle esos, esos dardos oye, tenga esa barra de protección contra tu yes. vida, y tú y tu casa podrán servir a Jehová aleluya, oye, y tú podrás seguir peleando, wow. oye, pero si tú de, depende de ti, oye, si tú decides levantarte, si tú decides sacudirte y decir, no, no, no, espérate, espérate, yo me tengo que sacudir, porque el destruidor se ha levantado, oye, pero mira si vigilamos el camino, igual damos la fortaleza y no, levantamos ya, los muros de guerra. Oye, no hay nada, no hay diablo, no hay Zambalá, no hay Tobía que se levante contra ti y tú podrás pelear la buena batalla de la fe y alcanzar el reino de los cielos cuando suene la trompeta. Wow, eso es, aleluya. Oye. Y, y, y, y yo quisiera poder desglosar ese, ese, ese texto completo, pero el tiempo va rápido, pero yo voy, yo voy, ahora vamos a hablar de vigilar el camino. La Biblia nos relata en Mateo capítulo 24, versículo 43, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa, ¿sabe qué? Que el ladrón, ya Dios te está avisando que el ladrón viene y quiere minar tu casa. ¿Qué quieres hacer? ¿Destruir tu matrimonio? ¿Qué quieres hacer? ¿Destruir tus hijos? ¿Qué quieres hacer? ¿Destruir tu ministerio? ¿Sabes qué? Que en Mateo 25 del 1 al 13 habla de la palabra de, de, de, de, de los de las 10 vírgenes. ¿Sabe? Habían cinco prudentes y habían cinco insensatas. Las cinco prudentes estaban vigilando, estaban orando, porque sabían que todo tiempo hay que estar orando. Hay gente que cogen vacaciones, alaba si puede ahora. Cogen vacaciones de la iglesia. Cogen vacaciones de la oración, cuando la cosa está suave, no oramos, oramos 15. Vamos, aleluya, Lord. Señor, aquí estoy. Aquí se tira un array, 1 2 3, se fueron. Vamos. Aleluya. Entonces ellos ellos dejan de vigilar, dejan de orar. Aleluya. Y comienzan a orar, aleluya, cuando están en la iglesia. Pero en la casa ni cinco minutos se fueron. Bien gracias. En la casa hay en las noticias, en la casa Bien, el periódico, gracias. en la casa Bien la real. novela ay <risa> Dios mío me van a tirar piedras aquí no. entonces cuando viene el momento difícil cuando viene la prueba Pito cuando viene la prueba Joshua y yo me gozo con estos jóvenes aleluya cuando viene el momento de la guerra no están preparados Soy. ¿por qué? porque no están velando en Éxodo 14, 14, a Dios dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, de Egipto, aleluya, esta gente iba cantando voy de camino a tierra de Canaán. Alábalo Soy. si puede ahora. Pero Vámonos. ¿sabe qué? acamparon juntos al Mar Rojo pero no estaban velando y cuando vinieron a ver, ya los ejes estaban detrás de ellos pero nosotros, que Dios está avisando vamos a comenzar a vigilar desde hoy vamos a comenzar a orar vamos, ay Dios mío, vamos a reforzar la oración vamos a reforzar el poder vamos a reforzar el ayudo hay que estar velando aleluya, porque el ladrón viene y viene a matar, a hurtar y a destruir pero Jehová ha venido en esta noche aleluya para deshacer la sobra del diablo alabamos oye, a Dios oye, aleluya Barney sabes que me sorprende la uh. escritura de Moisés que Moisés decía oye señor que voy a hacer ahora ahora que estoy al frente del mar rojo oye sabes lo que el señor le contesta balni porque tú me porque tú clamas a mí oye, el señor le decía, ¿por qué tú clamas a mí en este instante? coge, extiende tu vara y abre el mal, oye, ¿qué te quiere decir el señor con esto? que tú tienes ilusión, que tú tienes la fortaleza tú tienes el poder para decirle a tu problema muévete, no, no. le digas al señor cuán grande es tu problema, mira tu problema cuán grande es tu Dios, oye, no tiene que por, por qué temer cuando venga la prueba, sin embargo Moisés tuvo la, la, la, la, la fe la fe suficiente para decirle al mal, muévete ábrete entre dos y no. hoy va a pasar un pueblo y hoy tú pasas en seco y tu problema en esta hora se tiene que ir, si a lo mejor estás pasando por esa prueba por esa tempestad, hoy tu mal se abre en esta hora. ¡Wow! ¡Aleluya! aleluya. A mí me sorprende, yo, chasada, Kainayma. Soy. Muchacho, tiene 16 años que tú tienes? 17. ¿17? Je, y, y, y la gente lo ven, ese pianista nada más, se equivocan, aleluya. Dios está levantando una generación en este tiempo... Para decirle al diablo, hasta aquí llegaste con Puerto Rico, se fue siento presencia ahora. Para decirle a, al tecato, hay solución para ti, Dios te liberta en esta hora. Para decirle al del punto, suelta la pistola ahora. ¡Ay! Se Le fueron. Fue gozo, ¡Aleluya! ¿Qué pasa? Que la insensata ¿qué hacían, Pito? ¿Qué hacían las insensatas? Dormir. estaba en el chachachá, como yo digo. Soy. Estaban en el en la... Vamos. Eh, en la placita del indio. Sentado Eso ahí. Eso es bien. ahora Cogiendo tirando arena. Comiendo fresco, vamos. Uh, Estaba en dónde? En la discoteca. Estaba pendiente que... A Isla Puerto Rico se fueron. Al teléfono estaban, viene. Eh, eh, estaban pendientes que al noviecito, a la ay, gozo, estaban pendiente a las cosas de este mundo. Pero dice la Biblia que cuando vino el novio y escucharon al novio tocar, no estaban velando. No tenían aceite. Tienes que tener aceite para cuando venga el novio. Tienes es. que tener el aceite para cuando venga el problema, puedas encender la llama y vencerme, ay Dios mío, y vencer en medio de la batalla, pero tienes que vigilar el camino, Pito. Aleluya. Oye, Barney, esa historia de las diez vírgenes. Oye, me gusta mucho que hay cinco prudentes y cinco insensatas. ¿Y qué pasa? Que hoy en día es la realidad, Barney, y duele de, de decirlo, que hoy en día hay más insensato que prudentes. A la valora. Aleluya. Que están pendiendo el teléfono, al bla, bla, bla, al bochinche, que cómo vino aquel, que cómo vino esta, que predica mal, que no le gusta, que si esto. Suave, es Pito, suave. Hermano, Hay que sacudirse en esta hora. Hay que sacudirse en esta hora. Oye, yo te invito a esta hora, aleluya, tempranito aquí en vivo, aleluya, son las, no, son las 8 y 45 de la noche, que tú te sacudas en esta hora. Oye, que tú decidas volverte, salirte del grupo de la y insata y decir, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate para que a mí vivo, para que mismo vivo. suena la trompeta y yo me siento vacía yo me siento como el valle de los huesos seco, lávalo ahora, ay. yo me siento en un ataúd adentro sin nada, uh. sin vida y sin esperanza, yo oye yo te, ay Dios mío, yo te invito que en esta hora tú pasees al club, aleluya al grupo de los vivientes de los que están llenos de la de los que están llenos del poder y de la gloria del Espíritu Santo de Dios oye, para cuando el maestro toque la puerta tú diga oh dios mío aquí estoy. Oh, que estoy hoy el señor te diga eh pues si el oye si poco fuiste fieler en lo mucho yo te voy a poner a aleluya wow. Hoy, hoy, hoy, hoy Jesús toca el féretro de la vida de, Alávalo, de la vida lávalo, lávalo. hoy tocan el féretro y se levanta el muerto hoy. Vamos, Aleluya, vamos. Vamos. de qué grupo tú eres de los muertos y los vivos son los huesos, sacos, seco, los vida. hoy te tienes que eh, metar en los vivos hoy yo me... ay, tú te decides de levantarte y decir el diablo hasta aquí se acabó el jueguito tuyo cada vez que me meto con Dios tú vienes con ataque y yo me detengo no, no, no hoy yo hago la guerra para se que... hoy yo me meto yo me meto en la guerra y me paro en la brecha y voy a pelear ay Dios mío yo siento algo fuerte Puerta. pelea, pelea, pelea uh, tu bendición uh, tienes que meterte ahí, tienes que meterte en la batalla pero sabes que, tienes que ceñirte los lomos eso es Efesios 6.14 dice estás pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido de la coraza de la justicia aleluya. oye cuando vamos a 1 Samuel capítulo 17 había un Saúl allí y un Goliat estaba Goliat Goliat estaba ceñido, no tenía miedo alábalo si puede ahora Y él sabía que podía vencer a Saúl... ...porque a Saúl le temblaban hasta las canillas... ...alábalo si puede ahora... El, el, el, el, el, ...la armadura sonaba... ...porque cuando veía ese aparato... Dije, ...yo le tengo miedo ese problema... ...y que cada vez que venía aquel... sabía ...sacaba pecho y decía... ...espera, yo le voy a meterle mano a este Goliat... ...sabes qué, aleluya, que cuando venía el Goliat... ...dice, dame un hombre que pelee conmigo... ...él salía corriendo y se metía detrás del general... ...y decía, métele mano tú, como si yo fuera tú... Aleluya. ...guapo, aleluya, porque Goliat está por allá... Aleluya, estoy aquí guapo ...alábalo si puedes ahora... ...y le digo métele mano tú, porque estás saliendo, vete, vete, métele mano, <risa> Dios mío, así estaba Saúl, aleluya, pero tuvo que aparecer, ay Dios mío, aleluya, tuvo que aparecer un David en el acero, eso aleluya. es, uno que estaba ceñido sus lomos, y estaba firme, uno que decía, que es el, el, el incincunciso este?, que está, ay Dios mío, así se tiene que levantar David en este tiempo, en el pueblo de Dios, eso decirle, es. ¿Quién es el inquisicioso este que está haciendo escante dentro del pueblo de Dios? ¿Quién es este que está desanimando el pueblo de Dios? ¿Quién es este que está, aleluya, sembrando depresión? ¿Quién es gente que está tratando de sembrar, ay Dios mío, discordia? ¿Quién es gente que está sembrando celos ministeriales? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se tiene que levantar un David hoy en este tiempo. Oye, Pito, se tiene que levantar un David en este Ablando. tiempo. Registro su lobo y firme para poder vencer, aleluya, en esta batalla, alabado sea Dios, aleluya. Y yo me imagino que él te dice, oye, pero, ¿quién es este chamaquito que viene por ahí? ¿Qué le pasa a Joshua que viene por ahí y, Soy. Y, y está agitado ahí predicando, alaba? Soy. Está como que alterado. Es que es que se tiene que alterar porque al diablo hay que alterarse, ¿qué tú te crees? Soy. Que vas a seguir tratando de meterme las cabras al corral. Vas a seguir con el mismo jueguito ese, alabándose sea Dios, aleluya. Oye, y dice David... Yo seré un chamaquito, pero ¿sabes qué? Aleluya. Cuando venía el lobo, yo le metía las manos cuando quería tocar mis ovejas. Alábalo, cuando venía el oso, yo le metía las manos. ¿Sabes qué? Nomás me dentaba. Aunque tú me ves así rubio, bonito, bajito, alabado sea Dios, aleluya. Yo le meto mano a lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, hoy, aleluya, los lomos me los ciña Dios, aleluya. Alábalo. Y el que está dentro de mí, tiene más poder que tú, Goliath. ¡Ay, Dios mío, aleluya! ¿Y sabes qué? Que dijo yo, lo voy a meter, hermano, este hombre. ¿Qué? Y se puso la armadura de Saúl. Mire, óyeme bien. No te pongas la armadura que no te pertenece. Ya Dios te preparó con una armadura ya te hizo la talla, si eres talla 6 sí, alábalo si puede esa es tu talla si eres 34 de cintura, esa es tu esa <risa> es tu talla, aleluya si eres de 40, pues también esa es tu talla alábalo, pero toma la espada el que te dio Dios, toma el escudo el que te dio Dios, aleluya y ponte esa madura que Dios te dio, aleluya pero no permita que Goliat se acerque a la línea de batalla, corre tú antes, que él se pegue, métele mano alábalo se dio, y David corrió alábalo se dio, aleluya, a la línea de batalla, y no le dio brea, aleluya cuando Dios te avisa tú no puedes dar a que Satanás entre y mire tu casa, a que tome aleluya y aleluya traspase aleluya los contornos de tu vida que traspase los límites que ya Dios estableció y tú le vas a tirar una raya a Goliat de aquí para acá, tú no vas a pasar porque sacúdeme, sacúdeme este lugar le pertenece a mi Dios, aleluya. aleluya oye Barney tú me estás diciendo a mí que no importa la apariencia bueno no importa que sea pequeño. No, no, no. Pues yo o sea, soy más no, bajito que tú. No importa que yo sea grande. O sea, yo puedo vencer como quiera. Pues claro, si tienes al poderoso dentro. Oye, oh. ¿sabes qué me sorprende, David? Que a pesar de que es chiquitito, es un chamaquito, decía, oye, yo voy a meterle mono a este gigante. Pero ¿sabes qué es lo más que me sorprende? Que cuando vaya con el poder, con unción del Espíritu Santo, que hoy en esta noche Dios te está dando en esta noche, oye, ese para allí, la línea de Brech, y no solamente tumbó el gigante, sino que fue un él y le cortó la cabeza. Wow. o sea que tú tienes que rematar lo que te hacía lo que te hacía daño. <risa> Uno tiene que, oye, no es simplemente, oye, si tu problema es la pornografía, alaba, hazlo 100 ahora. Oye, si tu problema es la, simplemente no si es la computadora, rompe la computadora. Oye, pero no te dejes si si si, si la computadora, corta el internet. Oye, piensa, usa la cabeza. Wow. Oye, si si ese es tu problema, tienes que romper el vicio ahora en el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios. Se fueron si sí, sí, sí, <risa> sí, sí, sí. lo tuye la culada y la medalla compra refresco eso es, aleluya, ya no llena la nevera Alaba, Alábalo, la si ahora tú tienes que tú tienes que, mira tú tienes que, como es que dice subió el destruidor contra ti guarda la fortaleza biligele el camino, síñete los lomos y ahora es que vamos para lo bueno porque Dios te dijo en esta noche viene guerra y te está diciendo revístete de poder y como tú te vas a revestir de poder si tú no guardas la fortaleza, si no estás velando, a Dios. si no estás ceñido tus lomos con la palabra, si no estás aguardando los mandamientos, si tú no estás guardando tu testimonio, si tú no estás orando, si no estás ayunando, que solamente Aleluya. está viviendo una vida de apariencia, santo. de que eres santo y todavía te falta más de la mitad, alaba si puedes ahora, la gloria la que dice que alabas a Dios de corazón, pero tu corazón está lejos de Dios, el destruidor va a hacer canto en tu vida. Te va a hacer canto, ¿sabes? Si, si, si tú no oras en tu casa, óyeme bien, si tú dejaste tu primer amor. Sí, porque cuando tú vas al libro del, eh, de Apocalipsis, esta gente estaban estaban sufriendo, estaban en contra del mentiroso. Pero había, dice, dice Jesús... Eso es la palabra ahí en Apocalipsis dice que pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ¿Y cuál es el primer amor? En anhelo de ir a la casa de Dios. En anhelo de orar. Que en que anhelo amén. de buscar la presencia. de sí, señor, No solamente aleluya. por la mañana y en la tarde cuando tú te acuerdas. También buscarlo de madrugada. Alabado sea Dios. Aleluya. Tú te vas a levantar, ponerle el reloj. No, es que yo no lo oigo. Pues entonces pon cuatro relojes. Alábalo si puedes ahora. O pon, pon el perro que cuando menea el rabito le dé una olla con el ah, Alábalo si puedes ahora. Aleluya. Que te despierte ruido. Alábalo si puedes ahora. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar presencia de Dios. ¿Y Estamos en unos tiempos peligrosos, unos tiempos difíciles, que Satanás si te saca de redil, se te va a ser muy difícil volver. Pero Dios te dice en esta noche, y con esta parte, esta es la, la última parte del mensaje, refuerza mucho tu poder. Amén, aleluya. Óyeme bien. Quiero leer las peticiones que hay aquí. Luis Chatio, oración por su hija de 15 años para que Dios lo aguarde de peligro por su matrimonio. Amén, aleluya. Economía está desesperado Desde Guatemala Vamos a estar logrando por ti Luis No te preocupes, confía El destruidor se levantó en contra tuyo Pero dicele diablo hasta aquí tú llegaste Amén, eso es así <ríe> Kenia Martino, oración por la familia y ministerio Desde Santo Domingo Wow. vamos a orar por ti Kenny, no te preocupes que, que, que en este tiempo yo sé que tú le estás haciendo daño a, a, a, a lo, al reino de las tinieblas por eso es que, que el enemigo se ha levantado Abba, Cata, Abba, Sayama siento a Dios fuerte que el no enemigo que se que ha levantado te mira, y está tocando tu casa Dios me está mostrando que está tocando tu casa y está tocando los, los, los más cercano a ti wow. y con eso quiere hacerte daño con eso quiere que tú detengas tu ministerio pero sabes que estate tranquila Estás quieto y conoce que yo soy Dios. está quieta, quieta, tranquila. <risa> Sigue marchando. Que hoy, hoy, hoy, hasta Anaya, su culto, al agua, sienta. Hoy Dios abre el mal rojo a tu favor. Sí, y vas a cantar el Amán, Dalí, Catay, Sucumba, Day, Shí. El cántico de victoria, dice el señor. Sí, señor. Pero mira, métete ahí. Métete en la guerra, dice el Señor. Métete en la guerra. glorifica Métete en la guerra. Y no sueltes lo que yo puse en tus manos. Porque de los tuyo me encargo yo. Se puede mecer la barca y se puede ver como que se va a hundir, dice el Señor. Pero yo soy el capitán de tu balca Anda, Catala, Bashaia, Mansoquía. Wow. Reverenda Lucy, oración por el Hijo José por liberación y paz. Desde Kissimmee, Florida. Amén, aleluya. Nosotros en esta noche vamos a declarar liberación. Pastora, tranquila, Jeje. sigue predicando, sigue dando lo que Dios te da, que Dios Amén. hoy, hoy, hoy mismo, y vas a testificar oh, hoy mismo, y en el de pues yo le creo a Dios, hoy mismo Dios liberta a tu hijo, Amén. hoy, hoy, hoy se ama esa candalaya, hoy se rompen las cadenas, óyeme, cuando vas a reforzar tu poder, y esto me acuerda cuando en el capítulo 3 de Éxodo, Cuando los hebreos estaban multiplicándose de una manera rápida. Y esto al faraón le causó temor. Óigame. Él mandó a matar a todos los niños varones. Pero entre ellos estaba Moisés. Óigame bien y voy, quiero hablar de reforzar. Y cuando tú vas a reforzar tú tienes que doblegar como que doblar la cosa o triplicar y dice la Biblia en ese capítulo 3 de eso que la madre sabiendo que iban a matar todos los varones viendo que era hermoso es que no es que ella veía que era hermoso ...es que ya ese niño estaba ungido... ...ya ese niño había sido separado por Dios para un ministerio... ...así hay mucho y los faraones están pendientes... ...alaba si puedes ahora... ...están pendientes Pito a ti para detenerte, para matarte... ...para que tu ministerio no nazca... ...para que para que tú no sigas predicando... ...para que tú no sigas cantando Joshua... ...por eso es que el faraón se ha levantado en contra tuya... ...oye pastora, por eso es que el faraón se está levantando... Aleluya, Dios, ...porque aleluya. ha nacido en este tiempo un ministerio poderoso... ...y te han matado, aleluya, a matar te matado a fusilar, alaba si puedes ahora, te han mandado a detener, porque han pedi han pedido a muchos jóvenes, han pedido a muchos ministerios, han pedido a muchos evangelistas, aleluya, han pedido aleluya, a muchos Dios. pastores, alabándose a Dios su cabeza en bandeja de oro, ¿para qué? Para acabar con ello, alabado sea Dios, aleluya. Óigame, y dice la Biblia, que esta madre dijo, viéndolo hermoso, no queriendo que el faraón lo matara, Le dice, viene, toma un alquillo de junco. Alaba, eso es como un tigüero. lo que hacen entrecampos saben lo que es un tigüero. Eso es lo que cae de la palma. Uh -huh. En forma de punta, como de lanza, pero tiene un huequito en el medio que tú te sientes en el medio eso te te, te, te, te tiras por una jarda de pasto o oh, oh, oh, oh, <ríe> te tiras por una de arena y sabes que te vas a pelar las rodillas al final. Alábalo si puedes ahora. Pero es tiene esa forma. ¿Y qué hizo esta madre? Jeje. le iba a tirar por el río pero dijo pruébate hay muchos animales peligrosos en este lugar hay serpientes, hay escorpiones Jeje. hay animales venenosos alábalo oh, santo. tomó asfalto Jeje. se fueron Jeje. y le bañó la alquilla alrededor, reforzó la alquilla alábalo santo. le puso brea para que no se hundiera, alábalo ¿Para qué es el asfalto? Una persona que sabe que lo han mandado a matar, óyeme ahora, está bajando esto ahora, la vaquenda una persona que sabe que lo mandaron a matar, han pedido su cabeza en bandeja de oro, óyeme, revista su vida con alfarto, ¿y qué es el asfalto? del poder del Espíritu Santo de Dios. Alábalo si puedes ahora. El alfalto el Espíritu Santo va a hacer que el diablo huya, va a hacer que los demonios huya, va a hacer que Aleluya, que la tentación huya. Alábalo a Dios va a hacer Aleluya, que la conspiración huya, va a hacer que el desánimo huya, va a hacer aleluya, que la depresión huya, que la soledad huya y todo aquello que viene a hacer daño a tu vida huya de tu presencia. Alábalo si puedes ahora, Aleluya. Aleluya, qué bueno Dios, aleluya, oye, bueno, eso es lo que hay que hacer ahora, aleluya, oye, tú que estás ahí con nosotros, aleluya, oye, escuchando desde que empezamos el mensaje, cuesta decirte, aleluya, oye, que te sacudas y te revistas del poder del Señor en esta hora, oye, que no importa lo que estés pasando, la situación, el problema, como te hemos dicho, oye, si sí se puede, Ten eso en mente, que sí se puede, que sí vas a vencer, que sí vas a poder y que sí vas a ganar el reino de los cielos, aleluya. Oye, pero tenemos que enseñarnos del poder del Espíritu Santo de Dios, llenarnos de ese poder glorioso, de, de ese poder para que para que cuando venga el, el devorador, oye, no haya nada, oye, sino que tenga que huir, oye, porque tú eres una persona llena de la presencia del Señor en esta hora. Así que, wow. sacúdete, sacúdete revítete del poder y ciñe tu lomo, oye, y renueva esa armadura espiritual oye, no te pongas nada pesado que no puedas batallar, sino no, oye Ten fe en Dios. Sigue caminando, luchando, batallando. Oye, y en esta hora, revístete del poder del Espíritu Santo y verás grandes cosas contigo, con tu familia. Y recuerda, como dice la palabra, tú y tu casa servirán a Jehová por encima de lo Eso que es. diga el diablo. Tú y tu casa van a servirle a Jehová. Dios te bendiga. Dios te guarde. Joshua, da tu última Amén, palabra. Quiero dejar ahí. con este hermoso versículo la palabra. Lamentaciones 3, 22 dice, Nuevas son cada mañana tus misericordias. Oye, ¿qué te quiero decir con esto? No te limites a levantarte por la mañana y decirle, Señor, gracias. Gracias. Oye, ya el pasado quedó atrás. Ya cuando te levantes, cada mañana, oye, son nuevas cada mañana sus misericordias. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que te levantes con fe, con, con el poder que Dios te ha dado la autoridad. Decir, Señor, hoy es un nuevo día, hoy es algo diferente, el pasado quedó atrás, hoy tú vas a hacer cosas grandes y nuevas. Así que Dios te bendiga y recuerda, no dejes que el enemigo robe tu corona. Amén, Aleluya, Efesios capítulo 6, versículo 10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, sabe que Dios te dijo en esta noche, viene guerra, revístete de poder. poder, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias gracia. Dios, te damos honra y gloria, la cual tú mereces, Dios mío, Debe Aleluya, en esta hora, Padre, bendice a los hermanos que dejaron su petición, mi hermano ename, los hermanos que acaban de llegar, Dios mío, Padre, dale fuerza a los amigos, los hermanos en esta hora, a los ministerios, los pastores, los evangelistas, Dios mío, y rompe toda traba de Satanás, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Dios le bendiga Dios le guarde.